...punto nuevo Peugeot 300... ...101.4, Tele-Elx, Radio Marca... ...La Glorieta, con Rosmar Alonso... ...saludos, son las nueve en punto de la mañana... ...tenemos 9 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta... ...de este martes, 8 de febrero... ...hoy le toca a Elche ver cómo se constituye... ...el Consejo Territorial Dependiente de la Generalitat... ...para conectar esa oferta educativa... ...con las demandas del empresariado del Vais Vinalojo... ...se trata de una apuesta decidida del gobierno... ...por mejorar la formación profesional... ...hacerla más atractiva... ...adaptándola a las necesidades actuales del mercado... ...con el aumento de plazas... ...y la creación de nuevos grados y ciclos... ...de ello hablaremos en nuestra ronda de noticias... ...la reunión del Consejo Territorial está prevista... ...para esta tarde y ayer hubo otra reunión más política... ...la primera de la nueva dirección provincial... ...del Partido Socialista Alejandro Soler... ...tras la misma aseguró... ...que su rival en las primarias Tony francés ...seguirá ocupando su cargo... ...de portavoz del grupo en la Diputación Provincial... ...avisando así... ...a los de Chimo Puig... ...que de momento no hay represalias. Hoy hemos decidido ratificar a Toni Francés y al grupo de dirección del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Alicante. Hemos puesto en marcha el proyecto de trabajo que ratificaremos en la próxima reunión, el reglamento de la Ejecutiva, la agenda de acción de la dirección y las reuniones que vamos a establecer con carácter mensual a partir de hoy. Pues esa primera reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del pspd fue en la sede socialista de Ilche. Soler anunció que las reuniones eran mensuales y los primeros encuentros de la nueva Ejecutiva con los colectivos sociales de la provincia comienzan hoy martes en Alicante, con el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia, el ilicitano Joaquín Pérez, y con la Secretaría General Autonómica de la Confederación Empresarial, la también ilicitana Esther Vilaver. Mañana y pasado lo harán con representantes de los sindicatos mayoritarios. Hoy, en nuestro programa, tendremos en unos, minis, en unos minutos esa tertulia política de los martes con el Partido Popular y PSOE, en la que abordaremos algunos de los temas del Pleno, las amenazas del Tandelcho, las alegaciones de la Asociación Bolén-Palmeral, que ha presentado a la modificación del Plan General para legalizar actuaciones polémicas como el mercado provisional. Además, a las 10 de la mañana nos meteremos en el mundo de los videojuegos y del manga, una cultura alternativa que reclaman los jóvenes y que se ofrecerá a finales de este mes en el Escorchador. Y acabaremos con la queja de un residente del geriátrico de Altavís, que ha desencadenado esa petición del Partido Popular de rescindir de forma inmediata la contrata de la empresa concesionaria. Además, en la ronda de noticias tendremos los datos actualizados del COVID. Eso esperamos y a buen seguro que seguiremos descendiendo como está ocurriendo en el resto del país con el número de contagios. La sexta ola está rindiendo, pero nos sigue dejando fallecidos en el Che. Ayer fueron tres los contabilizados en el Departamento de Salud del Hospital de Inalopó. Mientras tanto, la campaña de vacunación continúa en el pabellón del Tostal. Y ahora toca disfrutar de la música y si están despertándose o en el coche de camino al trabajo solo tienen que dejarse llevar por la voz de esta cantautora norteamericana, Joan Baez, una voz que nos eleva en la casa del sol naciente. 1.4 TeleElche Radio Marca Sigue la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en punta de lunes a viernes a las 13:20 con Paco Gómez TeleElche en Radio Marca Nos gusta Elche La Glorieta con Rosmar y Alonso Siete minutos pasan de las 9 de la mañana y seguimos disfrutando ahora con otra voz en esta ocasión masculina del rey del rock, Elvis. her picture of you Pre-San Valentín en Tele-Elch. Este martes día 8 de febrero realizaremos el programa día a día de Tele-Elch en la calle Capitán Antonio Mena. Acércate de 12 a 2 de la tarde y podrás hacerte una foto en nuestro fotomatón especial de enamorados. Recuerda, este martes día 8, de 12 a 2 de la tarde, Pre-San Valentín en la calle Capitán Antonio Mena con Tele-Elch. Te esperamos.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 Colaboran Hogar Mobiliario, Centro Comercial Lallup y Tiendas Anticrisis El Castor. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 11 minutos, eh, pasan de las 9 de la mañana y antes de la tertulia política vamos a disfrutar, quizás, con su canción Imagine. Imagine, imagine, imagine. twice Sin nimagin 1.4 tele el radiomarca necesitas una furgoneta o un camión celtaán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 Todos los martes, en la receta Tertulia Política. Bien, pues es martes, 8 de febrero, y ya tenemos con nosotros a los participantes de la Tertulia Política, donde vamos a abordar distintos asuntos en esta jornada. Asuntos de interés y vamos a comenzar con la, las principales amenazas del candle. Son muchas, pero vamos a intentar acotarlas en esta tertulia política con el representante del equipo de gobierno, el concejal socialista y de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Y le acompaña frente a él se encuentra el representante del Partido Popular en Elche, Claudio Guilaber. Muy buenos días, Claudio. Hola, buenos días. Bien, pues vamos a, a intentar acotar esas amenazas, las que estamos viendo en los últimos días. La pasada semana, diversos colectivos Ramón denunciaron esa macroexplotación agrícola. Hubo también una marcha reivindicativa el domingo junto al Parque Natural del hondo ¿El ayuntamiento qué está haciendo para frenar eh, la explotación de macrocultivos que están cambiando el paisaje en una zona tan sensible como...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 ...es una agricultura respetuosa con el medio ambiente... ...y que nada tiene que ver... ...con estas explotaciones eh, totalmente... Eh, ...intensivas e invasivas también con el medio ambiente... ...por lo tanto... ...son los propios eh, agricultores tradicionales... ...del Camden los que ponen el grito en el cielo... ...cuando se hace una sobreexplotación... ...de nuestros eh, parajes naturales... ...y de nuestros acuíferos porque... ...una explotación de esa envergadura... ...necesita... ...el doble y el triple de recursos de agua para, para poder mantenerse... ...por lo tanto, eh, no solo de los colectivos, también de los colectivos medioambientales... ...sino de los colectivos agrícolas, de los propios regantes... ...y también con el ayuntamiento, ahí estamos todos alguna una... Para, ...para evitar que estas situaciones se puedan producir. ¿Les preocupa el efecto llamada? Por, por ahora sólo hay una empresa eh, ocupando 80 hectáreas... ...el efecto llamada pues esperemos que no se produzca... ...y esperemos que se sea eh, totalmente contundente... ...por parte de la autoridad competente... ...que en este caso es la comunidad autónoma... ...la Generalitat Valenciana... ...para evitar que estas situaciones se puedan volver a dar. Ha habido irregularidades... Eh, ...han cometido ilegalidades urbanísticas... ...han transformado sin permiso... Al, ...caminos, eh, el paisaje... ...en estos casos, eh, desde la autoridad eh, municipal... ...tenemos que ser absolutamente respetuosos... ...y absolutamente prudentes... ...en hacer cualquier tipo de valoración... ...y esperar a que se dé esa resolución... ...por parte de la autoridad competente... ...cuando se dé esa, esa resolución... ...por parte de la autoridad competente... ...que es la Generalitat Valenciana... ...haremos la propia valoración... Eh, ...sobre todo si al final... ...se ha cometido alguna irregularidad o no... ...pero mientras tanto... Eh, ...respetuosos, prudentes... ...con las decisiones que se tengan que adoptar... ...cualquier eh, requerimiento de información... ...que hagan a, al Ayuntamiento de Elche... ...por supuesto, le facilitaremos... ...toda la información... ...mientras tanto, conservemos esa prudencia... ...y esa responsabilidad... ...pero yo espero que también... ...sí que se tome una medida contundente... ...para que este tipo de situaciones... ...pues no se puedan volver a dar. De momento, por lo que usted ha dicho... ...no hay inacción por parte del equipo de gobierno... ...ustedes han puesto ya a las autoridades competentes... ...esta denuncia sobre la mesa. Sí, vamos desde el propio director... ...del Parque Natural del hondo ...fue el primero que, el primero que, que, que, que avisó... ...sobre estas circunstancias ...y rápidamente pues hay que ponerlo... ...en conocimiento de la, de la autoridad competente... ...como así se hizo para que adopten una resolución en base a la normativa específica que se tiene y que también hay que dar un periodo de audiencia pública a la parte presuntamente infractora mm. para que pueda descargar y pueda alegar sobre eh, también lo que quiera resolver la propia administración. Bien, el Partido Popular ve una amenaza eh, eh, eh, para el Camp de Elche y para el Parque Natural del Hondo y los Carrizales esta explotación claro desde primero vamos a hablarlo por, por fase ¿no? la cuestión que estamos hablando ahora es la explotación de una de una empresa de una empresa no en una zona de amortiguación del de hondo vale eh, en primer lugar lo que nos llama la, la atención al partido popular es que las asociaciones eh, dijeron que se lo habían anunciado no y denunciado al ayuntamiento de la consillería hace un año y desde hace un año hasta ahora donde han cambiado eh, el sistema de las bases que su, eh, supuestamente no tenían la licencia para la construcción etcétera pues bueno ha pasado un año desde, desde ese momento entonces al, entonces la primera eh, pregunta es qué ha pasado en el equipo de gobierno que pasa la Generalitat para llegar a, a, hasta aquí hasta hace un año sin que haya habido aún ningún tipo de resolución luego el, el campo delche eh, está viviendo un, un, una fase no de Eh, ...podemos decirlo de adaptación, ¿no?, de, o de, re, de renovación... ...como bien has dicho tú, con la post, han puesto el, el, el, la vista, ¿no?, en nuestro campo, por la extensión de nuestro campo... ...porque ningún término municipal de, de nuestro alrededor tiene esa extensión de campo... ¿eh? Que, ...que goza el, el municipio de Elche, y lo podemos de, ver en, en dos cuestiones... ...en primer lugar, como muchas empresas de, de las energías renovables han puesto el, el foco en, en nuestro campo... ...o cómo eh, empresas como la que se está la que está realizando en el hondo, ¿no?, eh, se están instalando. Ahora bien, el ayuntamiento o la consellería no puede decidir lo que hacen los propietarios, los agricultores y los canaderos en sus terrenos. Es decir, ellos tienen la libertad de decir, oye, yo quiero hacer este tipo de explotación o yo quiero ceder, alquilar o permutar mi, mi terreno para que instalen eh, placas solares. Entonces aquí lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de la Generalitat es buscar ese equilibrio no entre esas nuevas eh, modalidades que, que se quieren instalar en el campo del Che con la, la, la agricultura tradicional, el sistema de regadío, los ganaderos. Pero es el equilibrio y al final no interferir ¿no? en la voluntad y, y en la libertad que tienen nuestros agricultores, ganaderos, eh, explota, eh, los explotadores del campo del Che y los que lo están trabajando, decir qué tipo de negocio quieren hacer ellos siempre y cuando... ...se ajuste a, a la legalidad y a lo que establece... ...tanto la Generalitat como el Ayuntamiento... ...ahora bien, en el tema de las placas solares... ...está muy definido porque la, la Generalitat... ...lo que tiene son unos mapas... ...son una, unas unidades que tienen que cumplir... ...si no se cumplen ese tipo de, de mapas... ...en los que se puede permitir... ...la instalación de estas placas... ...claro, ahí entra el conflicto... ...y ahí la Administración... ...tiene que ir contra esa contra esa iniciativa... ...¿no?, que quiere instalarlo... ...en zonas como puede ser el de amortiguamiento del, del hondo... Pero claro, esa es la pregunta anterior, un año, desde que lo denunciaron, ¿qué ha pasado? Bien, pues el Partido Popular ha introducido el tema también de las plantas solares. ¿El campo de Ilche se puede llenar de plantas solares? ¿Hay un límite? ¿Hay una legislación que pueda poner freno a la proliferación de plantas solares? Hay un límite y hay unas unidades que marcan hasta qué punto se puede hacer este tipo de instalaciones eh, industriales en, en, en el Camp del Ilche. Eh, ...no solo en el Cández sino en todo el territorio de la Comunidad Valenciana... ...por lo tanto estamos viendo como por ejemplo en municipios cercanos a Elche... ...en este caso Sisona... ...está teniendo una, un, en el registro de entrada de su ayuntamiento... ...peticiones, eh, muchísimas peticiones... Eh, ...prácticamente se puede hablar de una invasión de peticiones... ...para instalar este tipo de de, de placas fotovoltaicas... En, sus ...en su término municipal, por lo tanto... ...es conveniente eh, que en este caso también la consellería... ...haga de ojo a visor... ...para que esas unidades se cumplan a rajatabla... ...y también se pueda hacer eh, compatible... ...porque está claro que el futuro es hacia esa energía sostenible... ...hacia esa energía verde... ...pero lo que tampoco podemos convertir... ...es todo el territorio en un mapa de, de estas unidades... ...hay que conciliar también eh, eh, los informes paisajísticos... ...hay que conciliar también el, la reserva de la naturaleza... ...y también eh, el cuidado de las plantas y de la flora y fauna... ...que convive en nuestro territorio... ...por lo tanto, siempre, siempre, por eso es importante... ...esa prevención de sobre el territorio... Eh, ...siempre hay que estar eh, dotando de recursos... ...para que esa eh, inspección de guardias forestales... Uh -huh. ...de inspectores... Eh, ...de propios ingenieros, eh, etcétera... ...todo ese personal cualificado... ...que tiene que ayudar a la administración... ...a dar informes técnicos sobre la conveniencia o no... ...en base a esa legislación... Eh, ...y la idoneidad de esa implantación... ...está claro, es el futuro... Eh, ...tenemos que ir hacia ese modelo de sostenibilidad también... ...pero teniendo en cuenta que no podemos convertir... ...nuestro nuestro territorio en, en una placa solar permanente porque hay que eh, el equilibrio y que conciliar todos los intereses y todo lo que rodea a nuestro territorio. En estos momentos, ¿cuántas peticiones tiene el Ayuntamiento para la instalación de placas solares en el Camp Delch? De pues eh, comentó nuestra concejala que son hay, hay sobre todo eh, varias eh, importantes de una singularidad eh, que pretenden hacer una ocupación ...muy extensiva, de muchos eh, metros cuadrados de nuestro territorio... ...por lo tanto, eh, al final, el ayuntamiento lo que tiene que elevar... ...es todas las declaraciones, tanto de interés comunitario... ...como de eh, impacto ambiental, hacia la consellería... ...que finalmente es quien tiene que autorizar este tipo de modelo... ...y este tipo de implantación, yo creo que tenemos un modelo eh, a seguir... ...que es el que hace la la cooperativa eléctrica de nuestra localidad vecina de Crevillén... ...que precisamente eh, en las inmediaciones del Parque Natural de Londo... ...en, el, en la pedanía suya de Crevillén del Realengo... ...instaló una, una gran instalación solar de esta... ...que es totalmente sostenible, respetuosa con el medio ambiente... ...y en el que la propia cooperativa se autoimpuso... ...acciones de compensación... ...hacia ese entorno natural... <coughs> ...como la propia cooperativa... ...eh, en su, en su... ...la reacción de su proyecto... ...eh, incorporó... ...eh, acciones divulgativas... ...de, de lo que es el paraje natural... ...y mejora del área de esparcimiento... ...por lo tanto... ...eh, también sería conveniente... ...y esto creo que va por encima de cualquier ideología... ...y por encima de cualquier interés partidista... ...el respeto al medio ambiente... ...y la conciliación de todos los intereses eh, en hacer bien las cosas... ...y sobre todo que dejemos un futuro mejor a nuestros hijos... ...que encontremos un eh, el día de mañana que tengan un medio ambiente respetuoso... ...y que se pueda disfrutar como lo estamos disfrutando nosotros... ...pese a las amenazas que tenemos a nuestro alrededor. Bien, eh, esto es en cuanto a placas solares... ...en cuanto a, a macro explotaciones agrícolas... Eh, ...pero vamos a hablar de otro asunto el geriátrico de Altavista que también ayer el Partido Popular pedía la rescisión de la contrata inmediata y eh, comisiones obreras la intervención de sanidad en esta residencia después de hacerse también pública una especie de diario queja de uno de los residentes que calificaba poco más o menos lo calificaba de inhumano el trato que estaba recibiendo. Ramón Abad, ¿qué va a hacer el equipo de gobierno? El equipo de gobierno eh está ...primero en permanente contacto con los familiares de los residentes... ...y en permanente contacto también con la dirección de esta residencia... ...para exigirle que en todo momento cumpla su obligación... ...y respete el contrato que tiene con la Generalitat Valenciana... ...para la gestión de esta residencia... Eh, ...fue el propio alcalde quien hace unos meses... ...le exigió a la consellera de Políticas Inclusivas, a Mónica Oltra... Eh, mano dura y que abriera un expediente sancionador con las máximas consecuencias hacia la empresa, hacia la mercantil que se encarga de gestionar esta residencia eh, es de público conocimiento que la consellería ha abierto hasta cuatro expedientes sancionadores a esta empresa y que los hechos que, que ahí están ocurriendo eh, son susceptibles de la, esa resolución del contrato pero ahí estamos Cuando eh, se trata de gestionar, eh, ojalá todo pudiera ser tan fácil como lo exige la oposición, eh, porque cuando hay un contrato hay unas cláusulas y hay, un, hay una seguridad jurídica y un gobierno no puede eh, despertarse una mañana y decir resuelvo el contrato sin más. Tiene que tener toda la argumentación jurídica, tiene que tener todos los informes preceptivos y tiene que tener también ese derecho a audiencia jurídica a eh, alegaciones que tiene la otra parte, en este caso, la que se pretende rescindir. Mientras llega ese camino jurídico que la Administración, por desgracia, la burocracia, a veces eh, se hace imperdonable, imperdonable porque los hechos están ocurriendo hoy y no dentro de X semanas, X meses, cuando se llega a esa resolución, hay que exigirle a esta empresa que cumpla eh, y, sobre todo, que trate en condiciones humanas ...a las personas que, que ahí están residiendo... ...a las personas mayores... ...y que se deje de romanzos... ...y que cumpla... ...y que le exigimos desde el equipo de gobierno... ...como así se lo ha hecho el alcalde... ...en reiteradas peticiones... ...que haga un tratamiento humano... A ...las personas que ahí conviven... ...y que las trate con todo el respeto... ...y toda la consideración que se merece. ¿Es suficiente lo que está haciendo el Ayuntamiento? Escuchando a, a Ramón Abad portavoz adjunto de, de grupo, eh, del equipo de gobierno, yo me pregunto dónde estaba en el Pleno pasado, cuando nuestro Grupo Municipal Popular llevó como moción de urgencia la situación trágica que se estaba viviendo en, el, en la residencia de mayores y el Partido Socialista dijo que no era urgente tratar el asunto en el Pleno. O sea, no era urgente. Estamos hablando de que esta, esta situación no es de hace una semana, sino que son meses los que tanto familiares como usuarios como trabajadores están denunciando y están mirando para otro lado. Me parece de una actitud tan hipócrita y cínica la que tiene la, la señora consellera y el señor alcalde con, con esta residencia y lo decimos porque estas mismas personas son las que cuando estaba gobernando el Partido Popular se ponían camisetas, se ponían eh, en la primera línea de las manifestaciones exigiendo responsabilidades. Y aquí tenemos a, a dos políticos, bueno, también podríamos añadir a la, a la concejal de Sanidad y a la concejal de Mayores que no asumen ningún tipo de responsabilidad, que no dan ningún tipo de explicación y que cuando se presenta en el Pleno lo que dicen es, no es urgente, que no es urgente, 70 contagiados, 7 personas fallecidas en esta última bola, pero ¿a, a, a qué esperan? Es que qué esperan? Aquí lo que pasa es la doble bana de medir de, de la izquierda ¿no? que cuando gobierna cuando no gobiernan ellos hay que asumir responsabilidades pero cuando ellos gobiernan las responsabilidades que las asuma otro eh, Humanidad ¿Qué es lo que están pidiendo la familia Es que estamos hablando de camas que no van, puertas de emergencia que no funcionan, persianas que no se bajan, calefactores que no funcionan turnos eh, nocturnos donde no hay enfermeros es que salió también una persona diciendo es que hay personas que dicen que es que no están recibiendo los tratos ni las medicaciones adecuadas que eso no es motivo para rescindir un contrato pero si han rescindido un contrato con, con la seguridad jurídica del mercado central rescinden el contrato del mercado central pero no pueden rescindir un contrato con una, con una empresa que está jugando jugando con la vida de otras personas si es que me parece inhumano inhumano la actitud de Partido Socialista de Compromís y de Podemos inhumano. Ramón, porque no abordaron ustedes esta cuestión en el pleno, no quisieron discutir <coughs> la moción del Partido Popular. La verdad es que es muy triste lamentable mezclar el mercado central con residencias de mayores. Mezclar, por, por, mercad, por la seguridad mezclar, jurídica, la restricción que hacen ustedes, déjela. mezclar una actuación urbanística con las vidas de personas mayores que no, están viviendo de, de, de de de, de, de, de, por el trato de una Hablo de una empresa, del hecho jurídico, de rescisión, pues, de rescisión Las eh, pesas que se dan en unas cosas Y, y la postergación de otras es La capacidad de la que cuando mete la pata lo, no, no lo reconocen, aunque reaccionan rápidamente Intentan embarrar Intentan de que no se escuche Yo sé que usted puede el, la, la, la, la analogía que le he realizado La analogía que le he realizado No, no, Como la, la, analogía, la, la rapidez Que tienen ustedes La rapidez según los intereses que tengan Cuando no tienen ningún argumento Como hace 15 días, sacan los muertos a pasear 15 días después, sacan igual. sacan, deje, sacan deje. el drama de la residencia de personas mayores... ...y lo mezclan con un mercado central, con un edificio, con una actividad urbanística... Cuando, cuando. ...le he dicho en la anterior intervención que hay motivos más que suficientes... ...para rescindir ese contrato, lo que pasa es que rescindir un contrato... ...con una mercantil, un gobierno a la hora de gestionar... ...si no tiene los informes jurídicos preceptivos encima de la mesa... ...si no se abre un periodo de consulta a la otra parte... ...para que resuelva de audiencia pública... ...para que haga las, alega las alegaciones que estime oportuno... ...porque oiga, el derecho administrativo es así... ...no lo ha inventado el equipo de gobierno... ...no, no lo ha inventado el alcalde Carlos González... ...ni lo ha inventado la consellera Mónica Oltra... ...es lo que da seguridad jurídica a todos los actores implicados... ...entonces se le ha dicho por activa y por pasiva... ...al órgano competente que es la vicepresidenta... ...de Asuntos de Igualdad... ...y la consellera de Políticas Inclusivas que es Mónica Oltra...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 conlleve la resolución del contrato. Lo que pasa es que usted era, era, sabe perfectamente la, la porque tiene, no, porque tiene la política, la política, lo política no son prioridades. Prioridades. la política siempre prioridad. la política no, la política lo que no se puede, la política lo que no se puede, lo no se puede es los sicitanos, lo que quieren, los sicitanos lo que quieren es que en la política tenga prioridades... Y ahora mismo lo urgente, como hace meses que estamos de viniendo denunciándolo, era que se interviniera de manera inmediata en la residencia de mayores de Altavis. ¿Se ha realizado? No. La señora Mónica Oltrabi ha visitado en la residencia de mayores de Altavis? No. Sí se, sí, sí, se reunió con el director de la residencia. Sí, sí, sí que se, sí que visitó y se reunió con el director de la residencia y dos días después se le abrió otro expediente sancionador. Y sobre la y la, y la situación no cómo sigue? Pleno, vamos a ver. Aquí es Lo que es algo pleno, sí. es que es algo ya que, que que es clamoroso. Vamos a ver. Siempre ...72 horas antes de cada Pleno... ...hay una junta de portavoces... ...donde se tratan los asuntos ordinarios... ...resulta que para el Partido Popular... ...no sería tan urgente... ...cuando no propone como una moción... ...ordinaria al Pleno... ...el tema de la residencia de la tercera edad de Altavir... lo que propuso? ...el llevar Bici a las pedanías... ...por lo tanto no era tan urgente... ...y luego resulta... ...entonces me está diciendo que resulta, llevar ese servicio a las pedanías... ...tampoco hechos, es urgente... ...que Va. por los hechos sobre, sobrevenidos... Eh, si, ...si fuera tan urgente para ellos... ...en la junta de portavoces del viernes al mediodía... ...podrían decirnos al resto de portavoces... ...de todos los grupos políticos... ...señores portavoces, ¿ven ustedes conveniente... ...que llevemos esta moción... ...como declaración institucional por ejemplo? No, no dicen nada, pasa el fin de semana... ...no dicen nada, y lunes a última hora del pleno... ...se les ocurre que es urgente... ...¿pero para qué? ¿Porque para ellos es urgente? No... ...para erosionar al equipo de gobierno... ...para criticar al equipo de gobierno... ...para decir... ...que no se hace nada y para nosotros, nosotros en ese momento nosotros decimos... Para, ...nosotros para presentar claro mociones, suspende, para presentar mociones... Para presentar mociones forma, ...y la modalidad de moción no, que presentemos, es que no necesitamos ustedes, la autorización... La ...no necesitamos urgencia. la autorización usted, ni, ni no la aprobación del equipo pero de gobierno... ...pero para usted nosotros, la urgencia era llevar las bicis a las pedanías... ...con todo el respeto y todo el derecho que se merecen no, no, las pedanías... No, no, no, ...pero para usted era esa la urgencia, no era la urgencia de la residencia de mayores... ...intenta en la última hora para elucionar al equipo de gobierno a ultimísima ¿Cuándo hora, se presenta cuándo se presenta esto, la moción? ¿cuándo, no, ¿Cuándo se presentan las mociones? 10 días antes de la sesión diez plenaria. Antes. Y ustedes diez días antes, 10 días antes de la sesión plenaria la situación con el número de muertos, con el número de muertos y de fallecidos No era la misma, no era la misma, señora Bat. No era la misma. la misma cuando familiares y cuando familiares, usuarios y trabajadores, cuando familiares, pleno, usuarios, pleno, usuarios y trabajadores nos dicen Por favor, por favor, darnos voz, llevar este asunto al pleno, nosotros, Pero, oiga, lo viernes, dos días y vosotros, antes del pleno, ¿era y vosotros, la, y vosotros, no la, y vosotros, ¿No? la decisión de usted fue decir que no era urgente, Pero, oiga, que no era urgente cuando se estaba muriendo gente en la sí, residencia ya de Alfavo otra vez con los muertos, cuando se estaba muriendo gente en la residencia muertos, de Alfavo no Cuando están denunciando los usuarios, un poco más cuando están usuario, cuando están denunciando sí. los usuarios que se equivocan hasta en la medicación. Vale. ¿Tres, días antes, se, diciendo, no? Repito, tres días antes del pleno era la situación o no? Repito, ¿tres días antes del pleno era la misma situación o no? Y esto es así, 72 señor. horas antes del pleno. Pero ¿Estaba ustedes, la situación pero ustedes, grave encima de la mesa? Sí, no? ¿Sí o no? ¿Ustedes la, ¿ustedes la lo que la no, es que eh, no la, la llevan. ¿Ustedes tienen ese no cariz autoritario autoritario de que quieren saber todo y dar la aprobación al Partido Popular? No, señor, no, señor, que para eso no lo permite el reglamento. Nosotros podemos presentar las mociones. ...no eh, la presentaría eh. en la última hora... ...y de rondón como quieren hacer con todas estas cuestiones. Para ustedes lo urgente era que, llevar yo, las bicis a la veo que, pedanía. Ya veo que a ustedes no, no le gusta, pero, no no, le gusta no, este no. esta tipología de emoción que llevaban. Pero llevamos, ¿no? como esto no quiero que, que acabe en un bucle porque está claro que para el equipo de gobierno ustedes están utilizando el PP eh, la situación del geriátrico para desgastar al equipo de gobierno para... Es lo que está no, diciendo no, no, Ramón no es Abad, Pero es lo que ah, está diciendo Ramón. Eso es lo que dice y usted está diciendo que evidentemente no y se lo está reprochando a Ramón Así que como vamos a cerrar este este tema porque no sal, no aportan más sino esta discusión vamos con el estado de la dama delche en el pleno ¿se supo cómo está no, la dama delche? No, ¿se va a saber cómo está estamos la dama delche? estamos esperando ese informe técnico ese informe técnico que dijeron desde el ministerio de cultura que iba a ser inminente incluso su publicación en, en la página web ...y estamos esperando porque desde el equipo de gobierno... ...el propio alcalde y todo el equipo de gobierno... ...queremos saber el estado en el que se encuentra... Eh, ...la Dama del Che, por lo tanto... Eh, ...queremos, somos los primeros interesados... ...en tener ese informe encima de la mesa... ...para valorar eh, las consecuencias... Eh, ...de esa decisión que ha, de, ha tomado el Ministerio de Cultura... ...y sobre todo emprender cualquier acción política... ...que haya que hacer para, para no tirar la toalla... ...y sobre todo intentar que... ...que un traslado temporal de la dama uh -huh. delche... ...eh, consideramos que es viable... que se puede hacer... ...cada cierto tiempo... ...cumpliendo todos los requisitos... ...y cumpliendo uh -huh. todas las medidas de seguridad... ...por lo tanto... ...queremos saber de ese informe... ...queremos tenerlo encima de la mesa... ...eh, para saber... ...sobre todo en qué estado se encuentra nuestra dama... ...y a partir de ahí pues, ...eh, eh tomar cualquier acción, cualquier medida... ...que, que estoy seguro y espero que tener también la máxima el máximo apoyo y la máxima responsabilidad de todos los grupos políticos, porque eh, saber del estado de conservación de, de, la, de, la, de, la, de nuestra dama es algo importantísimo y que no podemos dejar atrás. Y en la pregunta del Partido Popular, ¿el equipo de gobierno, concretamente el alcalde, nos ha estado engañando año tras año diciendo que iba a venir la dama o no porque tenía argumentos justificados Yo... para decirlo, para anunciarlo año tras año? Que iba voy, a, a venir? Voy, a, voy a comenzar a esta intervención como, como lo hice hace eh, 15 días. 2017 la dama va a venir, 2018 en el segundo semestre uh -huh. de este año la dama va a venir, 2019 va a venir, 2020 va a venir, 2021 va a venir. La semana pasada en el Pleno, moción de urgencia del Partido Popular. Queremos que se reúna la mesa de la Generalitat con el Ayuntamiento para saber en qué estado Ajá. está la dama delche Partido Socialista no lo ve urgente. 15 días después aún no tenemos el informe eh, del estado en el que se argumenta eh, el ministerio para poder traer a la dama. ¿El señor alcalde a qué espera? ¿A qué espera? O sea, han pasado ya dos semanas y media y no sabemos aún... ¿En qué se justifica y en qué se argumenta ese, ese ese informe técnico? Y parece que al alcalde le da absolutamente igual, porque bueno, ha hecho el anuncio, ya se ha olvidado y ya dentro de dos semanas, y eso anunciará, ¿no?, que se va a reunir con el ministerio cuando la semana siguiente debería estar en el ministerio para exigir ese informe. Y han sido años. Yo me también, otra pregunta que nos hacemos es, si en 2021 hablaban de que estaba claro, bueno, que se veía la fecha para el segundo semestre de 2022, en las reuniones, ¿de qué hablaban? Porque salía claro de que en el segundo semestre de 2022 la dama iba a venir. Se presupuestaba el millón de euros en para la seguridad, para la rehabilitación de, de, de la Torre del Homenaje. Entonces, ¿os han estado engañando su propio partido de Madrid? ¿Los técnicos les han estado engañando? ¿Los, los ministros les han estado engañando? ¿Qué, qué ha pasado? final es esto, el anuncio y la propaganda que tienen constante el equipo de gobierno y el señor Carlos González. Ahora, Ramón, señor Ramón Abad, yo sé que va a ser difícil justificar va, esto. Va, ¿Va a haber voluntad política del ministro actual? Eh, esperemos que haya. El ministro, cuando tomó posesión, lo primero que dijo que la cultura se podría federalizar también y que, por lo tanto, podrían salir eh, eh, las piezas más importantes eh, a exposiciones itinerantes por por el resto del país. Eh, por lo tanto, espero que siga y confío en que siga con esa eh, voluntad política. Volvemos al Pleno. El Partido Popular lo que hace es en el último capítulo de la moción, en siete horas después, no solo lo que ha dicho Claudio Guilabel, sino que también solicitamos la reprobación del ministro de Cultura como si pero algo fuera... Si pero si, si, si, algo pueda, si, o sea, si os ha estado engañando, Popular, o sea, si está engañando a los o sea, ilicitanos. Exactamente, lo que podría haber hecho la Junta de Portavoces es haber propuesto una declaración... Ya está, ya está el Partido no Socialista lo, diciendo no cómo lo, hay que hacer no, eso, las cosas no, imponiéndoselas no, al Partido no, Popular, favor, ese carácter... Eh, tranquilo, no, tranquilo, no, no, no, se ponga, no, no se ponga nervioso, no se ponga nervioso. Yo no me pongo nervioso. Un poco nervioso. No, son, yo, son ustedes el partido no, no. que decía que la, no, si la, la, la, la yo que estaba, decían nosotros que nosotros la remodelación del centro y las obras de la corredora iba a ser un verdadero escándalo claro, partido, un escándalo ha costado partido, a los helicitanos partido, un millón sí, de euros sí, sí, cuando escándalo. el proyecto con el mercado central salía es ha gratis el un millón de euros ha costado centras, a los helicitanos cada vez con más establecimientos comerciales abriendo pues están cerrando, yo no sé si lo ha visto hace dos semanas en los medios de comunicación salía como los negocios seguían cerrando en la corredora. Aquí están Estamos viendo dos visiones distintas. ustedes, eh, el Partido Popular considera que la peatonalización de la corredora no está revitalizando el centro. Eh, hace hace 2 semanas toda hace, la realidad. O sea hace, que... dos, hace dos hace 2 semanas eh, en un medio de comunicación, bueno, afirmaba de bueno, que pero no de que fal... habían determinado había determinado tipo de negocio de que no levantaba la cabeza. Estamos hablando de, de... de que un negocio cerraba y sobre todo Ustedes no dicen que se ha revitalizado el centro, que cada vez más locales se están abriendo, que cada vez más personas vienen a visitar la corredora, vienen a disfrutar de esos establecimientos. Pero si nosotros pero si nosotros si si 8, nosotros estamos a favor, ustedes si nosotros están, estábamos a ustedes favor ustedes están de la peatonalización, posicionados en el no. no. El que no quieren no, que eche progrese, no. El que no quieren que la ciudad avance. Pero eso no es Usted así. Es su líder, eso no, eso, eso no Ruz, es así. El señor Pablo Luz decía que las horas de la corredora claro era un escándalo. escándalo. Claro que es un si escándalo. Claro que es un escándalo gastarse 1 millón, gastarse un millón. Sí, no. Pero no, bien, no no reconoce. De, deja hablar, deja, no hablar, conoces, deja no. hablar, No, no reconoce Un millón, la mayor. Entonces, en el no momento no, no, no la mayor... No, no, no les voy a dejar de hablar, Claudio. No, no, pero, no, Ros, no Es que, no, es que no está porque, diciendo... Porque eh, el señor Abad está no, diciendo es una falacia. Que, bien, eh, pero es que tendrás oportunidad, porque precisamente estaba diciendo... El señor Ruth se empeña en no reconocer una realidad, que la peatonalización de la corredora eh, ha revitalizado el centro. Vale. Pues ahora el señor Ruth está ahora en rueda de prensa, o lo va a estar, Claudio... Porque hay novedades con respecto al expediente, si se ha incoado o no, si se ha iniciado o no, del bien de interés cultural, declararlo para eh, las Clarisas, el convento de la Merced, con el fin de cambiar el uso y que puedan permitir realizar un hotel allí, en ese monumento. Bien, en el Pleno salió adelante por unanimidad la declaración de Vic. Esta declaración de Vic va a suponer la paralización terapéutica, ...del proyecto del hotel, Ramón... ...es que al ser un proyecto, no es una realidad... ...es un proyecto en el que todavía no se ha tomado una decisión... ...es un proyecto en el que invitamos a, a todos los grupos políticos... ...a que vuelvan a sentarse con los promotores de este, de este hotel... ...y escuchen lo que quieren hacer en las Clarisas... ...a que también el resto de, de tejido social y productivo de la ciudad... ...como ha podido ser eh, ya Cedelco, ha sido AETE... ...o ha sido la Asociación de Comerciantes del Centro... ...que ya se han manifestado... ...a favor de la... De la de, ...del uso... ...de las Clarisas como un hotel... ...hay que, ese tejido económico y social... ...de la ciudad ya se ha manifestado a favor... ...eh, pues que sean capaces de, de sobre todo... ...escuchar y ver la propuesta... ...porque al final... ...es una propuesta... ...que compatibiliza... ...eh, el uso de hotel... ...con ese bien cultural... ...y que sobre todo se puede proteger... ...y que no sería el primer... Eh, ...edificio histórico en nuestro país... ...que combina ese uso hotelero con ese uso cultural... ...hay una página web... ...que le invito al representante del Partido Popular... ...que es hotelesculturales.es... ...donde podrá haber más de 200 edificios... Uh -huh. ...y monumentos protegidos de nuestro país... ...convertidos en hotel... ...sin uh -huh. ir más lejos, el Parador de Tordesillas... ...el Parador de la Alhambra, en Granada... ...el palador de chinchón si pues uh -huh. es que hay más de 200 eh, el hotel reconquista en Oviedo un hotel magnífico en villa joyosa en no, un no, Bin, sí, sí, no no, no claro, por lo tanto eh, es algo es algo claro. que sería interesante que escucharan eh, lo que estos promotores pueden uh -huh. hacer en las clarizas y sobre todo que al final se tome una decisión ...de manera sosegada, vale. qué interesa a, lo, a, a, a Elche, qué intereses eh, legítimos, qué beneficios puede traer para el turismo... ...qué beneficios puede traer para la actividad económica, se uh -huh. puede compatibilizar con usos culturales... ...o, o, o qué propone sobre todo, no ah. sabemos qué propone el Partido claro Popular, que, sabemos que está se, está se han claro, implantado ya. en el no pero no claro, sabemos sí, qué eh, qué proponer claro ya no yo que el sé él está el, a favor del hotel pero el PP está totalmente en que, contra. Que el señor acaba eh, parecía el representante es, de, la, de la empresa aquí no, defendiendo ya el proyecto. Eh, Claudio, eh, no, a lo mejor ustedes conocen eh, mejor que nosotros a eh, los representantes de la vamos, empresa vamos, porque ya se sentaron Pablo. en el 2012 sí. para ofrecer este las clarizas como como un posible No, no eso, hotel, eso, eso no es no así, eso no es así, eso no es así, eso no es así, eso no es así. Eso no es así, Ramón. Eso no es así. Aquí la única verdad, la única verdad, la única verdad es que en esa legislatura el señor Pablo Ruz como coordinador de cultura abrió con dinero público y rehabilitó las clarisas, esa es la Pero única verdad, esa es, es la única verdad, mira vamos a, vamos a, vamos a, a, para ofrecerle vamos a, las clarisas como vamos. hotel, no, se, eh, lo estoy, eh, se lo estoy diciendo okay. y si quieres se, se lo vuelvo a repetir, el señor Pablo Ruz como coordinador de cultura rehabilitó y abrió las clarisas, cosa que ustedes no han okay. conseguido hacer. ...por desidia... ...pero vamos a... a eh, ...en el análisis... Ruz, Ruz. ...en el análisis hoy, de lo que ha dicho, claro... ...ya, pero comparece hoy Pablo Ruz... Eh, sí. ...para hablar sobre... Eh, ...ciertas novedades con respecto a la tramitación... ...del sí. bien de interés cultural para el convento de la Merced... Uh -huh. ...¿qué han encontrado ustedes que pueda permitir el paralizar...? Eh... ...bueno, eso eh, es, es claro, ¿no?... ...al final eh, la ley lo dice que en el momento... ...en el que se esté tramitando una declaración eh, BIC... Eh, no puede haber otro procedimiento abierto, y en este caso está, como es eh, la, el cambio de clave del suelo. Vale, ¿vale? porque eso, ahora mismo eso clave... ustedes dicen que lo tienen claro, pero la concejal de urbanismo dice que no es que lo que hizo el pleno fue una declaración política eh, es una moción de no impulsa una, una de... declaración política pero fue una fue una moción del pp sin ningún expediente administrativo sin ningún informe técnico fue una declaración política que hace el Pleno plenondo a que se declare bien dinero de se, se, se, se, se, se, se, no, se lo voy a explicar al final se lo voy a explicar lo que no impide que se pueda desarrollar otro uso otra transformación de clave urbanística o sea. para finalmente si se toma la decisión de instalar hay un hotel que se puede instalar pues sí, sí. son son opiniones Pero, eh, el, res... el equipo de gobierno dice que fue una declaración que no que no inicia expediente y es, ustedes es, dicen que sí es una moción de impulso y la moción de impulso en ese mismo momento vale en ese mismo momento eh, se abre el procedimiento vale los técnicos en este caso tienen que ahora elevar a la consellería lo que son eh, fotografía mapas la situación para que eh, consellería empiece vale el estudio ahora bien Usted ha dicho en su, en, su, en su argumento, en su argumentario, eh, que, bueno, estamos aquí hablando de un proyecto, sentamos al resto de formaciones a que replanteen eh, eh, su concepción de uh -huh. este proyecto. Eh, señores, eh, en 10 días, ustedes han empezado ya a cambiar, eh, han, han empezado los trámites para cambiar la clave del suelo. Si es Yo... un proyecto, si es un proyecto, ¿por qué no se esperan? ¿Por qué? Porque, porque nos esperan, porque, porque, han porque han dado esa prisa. Eh, es esa prisa y además que, eh, eh, en un juego de como hoy bien dice sí. un, un, un diario, en un juego de trilerismo, ¿no? No, lo dice la Bueno, asociación perdón, la asociación en un juego de Sí, en un juego de trilerismo metiendo en el mismo pack Mercado Central, Clarizas, eh voy, ahí el voy, mata Ramón, ahí voy. Eh la modificación del Plan General, quieren ustedes cambiar usos, permitir el uso del hotel en el convento de la Merced e legalizar ...el uso que es zona verde, hacerlo dotacional para legalizar el mercado provisional donde está en zona verde... ...pero cambian ustedes la zona verde del mercado provisional a la zona del escorchador... ...la asociación molen palmeral afirma que, que esto es un subterfugio urbanístico el que están ustedes haciendo, ¿por qué? no, no ¿Por qué trasladan la zona eh, verde ca a una zona que ya está consolidada y que no se va Cambiando la, la clave, cambiando la zona verde del mercado provisional, tras un acuerdo con los placeros donde son ellos mismos los que piden quedarse en esa superficie en la avenida del País Valencia. Es algo que creo que hay que destacar. Y sobre todo, eh, cualquier modificación urbanística no se hace de hoy para mañana. Y si hay una superficie verde que eh, en un futuro se piensa ocupar ...para un mercado no provisional, sino ya definitivo... ...hay que en la misma zona, en la misma zona, en la zona aledaña... ...a la que está originalmente, declarar una zona verde... ...por eso se ha elegido la zona del escorchador... ...y también eh, para hacer ese cambio de, de clave urbanística... ...declarar no crear... ...al final, en definitiva, son eh, tramitaciones urbanísticas... ...preceptivas que hay que hacer para asentar definitivamente... ...el mercado provisional, en mercado definitivo... Uh -huh. ...creemos que es una solución buena y adecuada... ...y sobre todo a petición de los propios placeros... ...y también eh, iniciamos el expediente para esa posible solución... ...ese posible hotel en clarizas ...que eh, habrá que tomar la decisión definitiva... ...por eso yo decía que es conveniente... ...que ya que asociaciones tan importantes para la ciudad... ...como Cedelco, AETE y los comerciantes... ...están iniciando el proceso... ...de decir que sería interesante y beneficioso... ...para la ciudad de Elche... ...pues que el resto de grupos políticos... ...el resto de asociaciones... ...se sienten sin ningún tipo de prejuicio... ...a, a, a conocer lo que es este proyecto... ...porque yo creo que... Eh, eh, ...en este caso el PP no... ...pero a, pudiéramos incurrir en el error... ...de eh, tener una opinión formada... ...sin haber escuchado... ...lo que se quiere hacer en las clarisas... ...porque la verdad... Eh, bueno, ...cuando se Pablo conoce Rupes el proyecto... Con... ...cuando se conoce el proyecto y se ve el uso cultural... ...el uso incluso que el ayuntamiento podría uh -huh. hacer... ...de determinadas salas de eh, este bien monumental... ...pues oiga, al final eh, parece que la música y la letra... ...no puede sonar tan mal como en un principio... ...por lo tanto, no sería se conveniente con que se formara no se puede, una opinión... ...yo sé que el, el no Partido Popular... ...sí que ha tenido reuniones no con, estos, puede, promotores, no con estos promotores... ...con estos promotores para conocer... ...Ramón, Ramón... Eh, ...usted que es un hombre de partido... Ah, y se lo pregunto como el cargo que tiene usted en el partido mm. ¿ustedes han preguntado a sus militantes si están de acuerdo en un hotel en el convento de la Merced? pero es que, eh. le repito, la decisión no está tomada de manera definitiva ah, la, pues, ¿tomaremos, tomado, tomaremos tomaremos ha escondeado? tomaremos vamos a ver, el, el equipo de gobierno de eh, la parte del grupo socialista toma sus decisiones de manera coordinada y de manera colegiada escuchando como no, también la opinión de la ejecutiva del partido, que es importante, que es la legítima y es la elegida por los militantes para sí. llevar el rumbo político del partido de la ciudad, por lo tanto. Lo preguntarán, entonces, eh, se lo preguntarán. Vamos a ver que cuando se toma alguna decisión, se toma alguna decisión, se toma escuchando la voz, la opinión de la ejecutiva del partido que es la elegida por los militantes. Pero es que la decisión parece que ya está tomada. ¿Ustedes claro. han modificado el plan es general? Es que le ...me lo puede preguntar cien veces... Sí, ...le voy no a contestar cien veces, veces lo mismo... ...no es una decisión que esté tomada... ...es una claro. decisión que sobre todo invitamos... ...a todas las partes vale. a que escuchen... ...a que escuchen este proyecto... ...y a sí. que vean este proyecto... ...antes de tomar una decisión formada y ¿Qué, cualificada... ¿Qué claro. ...sería conveniente, sería conveniente que... ...igual que colectivos como AETE, Cedelco... ...que son uh -huh. empresarios del sector turístico... ...y los empresarios de la ciudad... ...y los comerciantes de la ciudad que han escuchado por voz de los promotores lo que se quiere hacer en las clarizas, que el resto de, de, de entidades, asociaciones y ciudadanos conozcan realmente lo que se quiere hacer allí por parte de estos uh -huh. promotores antes de eh, formarse una opinión. Es que son, Sería son, interesante. Son, el, el señor el señor Abad estaba diciendo los mismos, no que estaban también a favor no de que se rehabilitara, bueno, se rehabilitara, si hiciera un nuevo mercado central. vale Entonces yo... Ustedes cogen a lo que más le interesa. No. No, a, a los que más le interesa, bueno, pues si aquí me interesa estar pero con si estas asociaciones estoy, no. pero si no está claro no. No, mira, la, la, la gran y diferencia, y, y entonces, si se en el no. momento y si, si le sale bien, pues, Popular, es que la es mejor, gran diferencia, la gran un momento, el Partido Popular va a presentar alegaciones ahora que se está que hay exposición pública de Sí, claro. A, contra el, el cambio de uso Sí, sí claro. Eh, cuando salga eh, el para la modificación del plan general, nosotros presentaremos las alegaciones. Y presentarán también para el, la permuta, esa permuta de zona verde del mercado provisional al, al huerto del Matadero. Es Mar que o. lo lo tenía apuntado, es decir, aquí el, el, es, es que son muy hábiles. O sea, la izquierda licitana, yo tengo que reconocerlo, que son hábiles. O sea, la tiene ley que serlo, tiene claro, que ser, la ley, hago, la ley, la ley no dice eh Nombrar, eh, nombrar, es que nombrar otra, nombrar otra, el no, nombrar, nombrar otra, nombrar contra, otra, nombrar otra zona verde. La, ley lo, la, dice, la, la zona. ley lo que dice es crear una zona verde. O sea, lo, lo, lo que ustedes han hecho eh, es que una zona verde existente, ¿vale? Existente, ponerla en un papel. Ah, pues mira, esta es, ya está, ya tenemos. No, dice crear zona verde. ¿Ustedes van a crear una zona una nueva zona verde en detrimento de, del mercado provisional? Se lo digo yo. No. No. Ustedes están mintiendo ahora mismo. Usted ha mentido ahora mismo. no están Es que están faltando a la verdad. Están faltando a la ley. Lo que están haciendo es ilegal. Ilegal. Y ya le digo yo, estoy seguro, eh, los tribunales se lo pararán los tribunales se lo pararán. ¿Lo porque es ustedes a eh, Porque, es, porque es, no, es que al final es que no pueden realizar una, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de una zona verde sin crear otra zona verde. Es que lo que están haciendo ellos es sobre papel una zona verde ya existente, decir que es zona verde. Lo que tienen que claro. hacer es la creación de una, una nueva zona verde. Cada vez ¿Y eso, el Partido Popular hace un anuncio y eso, y eso, con tal solemnidad, y eso, que, ustedes, eh, pero los oyentes no se asusten. Y eso, ustedes, no asusten y eso, y eso ustedes ya lo hicieron no, lo saben, cuando lo pretendieron sabe, inhabilitar lo a bien, todo el equipo de gobierno. Lo saben muy bien. Eh, ...en la Fiscalía Anticorrupción... Sí, está, ...y el está, fiscal lo archivó de manera contundente... ...en menos no, no, no, de un mes... ...no, no, no, no, no, no, no, no, no, no sigan mintiendo... ...no sigan mintiendo... ...el fiscal, el fiscal, fiscal lo archivó de manera contundente... ...en menos de, de un mes... de ...el fiscal dijo que había fraccionamiento de contratos. Usted que fue el firmante de, de esa denuncia sí, ante por, por la Fiscalía digo, Anticorrupción, usted digo, que fue abogado, el denunciante, abogado, no, no, no, no, no. tiene como, que saber que un auto y de un, un fiscal en contratación y pública, la con no, no ni siquiera dijo, eh, El fiscal, eh, el fiscal dijo que había fraccionamiento eh, de contrato bueno, y que se lo remitió a la Agencia Antifraude de pero volviendo a la Clarisa, le voy a decir, le, le voy a decir usted, le voy a hablar. Eh, Hombre, déjelo, que no déjelo hablar. Es que se, se cabrea. Llegado, es que no permite no, ni hablar. Es que, que se cabrea. cabrea. No, no. Es que no pero se, pero se, se le está hablando todo el rato, no, Ramón. No, no, no, hijo hemos, mío. Llegado, hemos llegado a las 10 bueno. en punto de la mañana y, y aún hay asuntos que se nos han quedado. Así que dentro de 15 días espero volver a retomar esta tertulia con otros asuntos que los oyentes y los telespectadores podrán uh, juzgar que son de gran importancia. Estamos hablando del futuro de importantes proyectos que son ciudad. Muchísimas gracias. Ramón, por cierto, he sufrido en esta tertulia porque le he visto con la mascarilla muy molesto. Espero que pronto se pase la sexta ola y podamos vernos eh, las caras y las sonrisas, sobre todo. Eso es. Y que haya menos crispación entre el PP y el PSOE, lo que le pido a Claudio Guilader para su partido. Nosotros nos... seguiremos fiscalizando la labor sí, que Fiscalicen, que pero también dialoguen. Siempre. Eh, y que siempre. haya acuerdos y declaraciones institucionales siempre. y no mociones, como dice mm, Ramón Abad, no, para desgastar al equipo de gobierno. Son Guillermo. las herramientas que nos da la ley y nosotros las la seguiremos utilizando. Al final es ellos que quieran debatir en el Pleno Eh, al final nosotros tenemos la mano. Si quieren debatir en el pleno, lo pueden hacer de diversas maneras. Mociones, mociones sin boche, ruegos, preguntas. Si hay debates que duran en el pleno últimamente una preguntas. media de ocho horas. Para eso nos pagan lo, lo, los ilicitanos. Sí, sí, como si, si tenemos queja, que estar eh, pero, 14 horas. Pero que no hay ningún problema y ninguna queja. Pero hay debate cuando dura más de ocho horas últimamente las sesiones plenarias. Por lo tanto, sí que hay debate y mucho. Bien, pues que haya consenso también. No solo debate. Muchísimas gracias, Claudio Guilaber. Muchas gracias.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 ...con Rosmari Alonso... ...pasan cuatro minutos de las 10 de la mañana... ...y antes de hablar del Salón Manga, El Che ...que se va a celebrar este último fin de semana... ...del mes de febrero en El Escorchador... ...y después de la tertulia política que hemos tenido... ...con Ramón Abad y Claudio Vilaver... ...Partido Popular y PSOE... ...vamos a escuchar pues... la ...una de las sensaciones musicales de, del último año... ...es Tirando balas, la canción de Samurai... ...que es esa nueva sensación del pop alternativo... ...que cuenta pues con millones de reproducciones... ...así suena, así suena la música de Samurai. Soy más de odiar al juego que al propio jugador... ...y si te digo que te quiero es porque no creo en el amor... ...y tú que sientes cero que te falta valor y no me dices que me quieres aunque yendo en el amor. Y ya voy, y ya voy.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 ...te informamos de todo lo que pasa en la ciudad... ...Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. Aquest San Valentí demostra el teu amor doblemente... ...troba el regal perfecte para la teua parella al comercio de Elche... ...disle, te estime al teu amor... ...disle, te estime al comercio local... ...perque no hay amor más verdadero que el de la proximidad. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx. De Colabora la Conselleria Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Y es el día de nos enamoramos San Valentín en Tele-Elx, Radio Marca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 Programa patrocinado por Ernesto Joyero. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana y hablamos de la residencia de Altavix. La situación también ha salido en esta tertulia política de los martes. Una residencia que ha comenzado este año sufriendo un grave brote de contagios, lo hemos informado en las últimas semanas por COVID, que ha dejado siete residentes fallecidos según la Asociación de Familiares. comisiones Obreras ha reclamado que el centro se ha intervenido de forma urgente por sanidad y el Partido Popular ha pedido la rescisión inmediata del contrato con la empresa, eh, con la empresa concesionaria. Nada más conocer el testimonio de uno de sus residentes, Francisco Muñoz, que lleva... ...años en este centro como usuario y que hace unos días... ...ha escrito una especie de queja diario donde enumera... ...todas las deficiencias sufridas... ...denuncia la situación de abandono en que se encuentra... ...y califica de inhumano el trato que recibe. Muy buenos días Francisco. Hola, buenos días. Eh, esta, esta queja, este diario, se ha hecho público en una nota... ...y tenía que entrevistarlo... ...pero precisamente le he cogido... ...hablando con el alcalde... ...el alcalde de la ciudad... ...en estos momentos estaba hablando con usted... Sí. ...se ha preocupado... Eh, ¿qué, qué, ...qué reacciones... ...después de escribir esta denuncia... ...ahora hablaremos cómo se encuentra... ...cuál es el trato que están recibiendo los residentes... ...que está recibiendo usted... Eh, ...qué le ha dicho el alcalde... ...pues el alcalde ahora se ha preocupado... y ...por saber... ...cómo funciona el centro... ...le he más o menos... ...desde el tiempo que estoy aquí... ...desde la reunión que fuimos con Mónica Oltra... ...es realmente el abandono... ...que tenemos los residentes... ...de la residencia de Estamos hablando con un residente que lleva 14 años... ...usted lleva 14 años en el geriátrico de Altavix... ...desde cuándo comenzó el abandono... ...las deficiencias, las denuncias. Pues, la de, las deficiencias... Eh, ...en sí... ...sobre el inmueble empezaron... <coughs> ...hace un tiempo... ...empezaron con los problemas de los aire acondicionados... ...y con la... <coughs> ...y con la calefacción... ...y eso se ha ido dejando, dejando, dejando... ...hasta llegar allá a un caos normal... ...como estamos con el caos... ...con la calefacción y con el aire acondicionado... ...cuando empezó el COVID... ...pues se ha ido todo al traste... O sea que ahora usted califica la situación de caos Pero usted sí, puede... de caos, totalmente de caos Usted puede... Pasar, usted puede, deci... de ¿Usted puede decirnos Usted, Francisco, Paco ¿Usted puede decirnos cómo se encuentran sus compañeros? Pues mira, mis compañeros no lo sé Porque yo estoy aislado en una habitación ¿Está aislado desde que comenzó el COVID? Desde que vine del hospital Vale, sus quejas. ¿Y el caos en qué se traduce? ¿Es cierto que las camas no, eh, reguladas no, no, no funcionan, que las salidas de emergencia tampoco, que las persianas están rotas, que el timbre para llamar al personal sanitario no funciona, que no hay suficiente personal sanitario, que las comidas llegan tarde, frías y sin postre... Eh, que se equivocan Se equivocan a la hora eh, Usted la se medicación. llama Francisco Muñoz A la hora de darles la, la medicación Por la noche O se han equivocado una vez, espero que no ocurra más Darles Dicho su medicación es, Todo eso es, eh, es lo que usted es, escribió Exactamente Eso es cierto porque eso Lo he vivido yo no me lo he vivido yo Y lo he puesto tal y como lo he vivido Y tal y como están pasando las cosas En mi habitación Y conmigo de los compañeros, pues como estoy aislado, no sé nada de ellos. Espero de que esta semana empiecen ya a ir recolocando cada en ese sitio y podamos aprenderlo. Yo estoy lo que estoy contando, es lo que yo he vivido cuando salí del hospital hasta el día de hoy. Y usted salió del hospital a finales de enero. si sí, el día 27. Pero no tenía COVID. ¿Usted no ha pasado el COVID? No, no, yo, no, yo. Yo, eh, de momento, lo pasé al principio y posteriormente sí un quedado negativo. En el hospital, por me ha he hecho en hospital, y las que dice aquí antes también, no he tenido COVID. ¿Y usted sufre la falta de personal sanitario? ¿Usted la sufre? Bueno, yo, yo, de momento aquí ahora mmm, esto la cosa bien porque vienen refuerzos, ...del centro de salud... ...aquí a la hora... ...a la hora donde yo estoy... ...donde no hay COVID... ...pero sí es cierto que en las salas... ...donde han estado con el COVID... ...ha faltado personal... ...vale... ...y en cuanto a las deficiencias... ...lo, eh, lo que peor lleva a usted... ...que es la calefacción... ...no, no le encienden eh... la calefacción... ...bueno pues mira... Eh, a esto que dice en calefacción a, por ejemplo, ayer tarde era eran casi las 7 de la tarde y la habitación estaba fría me levanto del sillón y voy a tocar la placa y la placa está fría tuve que llamar a la y preguntar si es que han apagado la calefacción y el de me dice pues mira, no, yo tengo un día, no lo sé digo, pues bueno, pues bien está dice, porque a mí no me han dicho nada digo, pues está pagames, es que tiene frío. Y yo, pues claro que tengo frío, no me he llamado. Paco, eh, usted antes de ir al hospital eh, pudo eh, o puede decirnos cómo eh cómo se ha cebado el COVID en la residencia de Altavix eh es este mes de enero porque pues, nos han dicho que hay siete fallecidos. Pues yo, todo eso yo no lo sé por los medios de comunicación. No sé, porque claro, tampoco podía hablar con el personal de, de aquí, de la residencia. ¿Y, y porque es... poco personal que viene aquí e, y pregunto cosas, tienen miedo de hablar. No tienen le... miedo de decir por la represalía que, que le supone, claro. Pero usted no habla con el director del centro, ¿no ha pedido...? Sí, sí, yo he vivido un par de veces con el director del centro y le he dicho de la situación, como a las cosas. Pero claro, realmente no me dice la verdad. ¿Pero qué le dicen? Pues oye, que esto estamos bien, que toda la cosa funciona bien, que vi no es tanto como poner en el periódico, pero luego resulta que hablas con alguna de las chicas o lo escuchas por el periódico y las cosas no coinciden. Sí, pero una cosa es lo que publiquemos a mí me interesa su testimonio porque usted está allí y a usted lo están está cuidando. ¿Y usted por qué califica de inhumano el trato que recibe? ¿Por qué lo califica así en su carta? Pues lo que yo dije, eso se lo dije yo al director y más el escrito que yo he, he publicado lo tiene, primeramente lo tiene el director porque yo no quiero ir y con papinas por ningún lado, simplemente lo dije de primero Toma, fírmame esto Él me lo firmó, tú leyendo que Digo, que sepa hacer una cosa Que voy a publicarlo, ¿eh? Tal y juguetar voy, voy a publicarlo Y si hay alguna cosa que no te gusta Me lo dices Porque yo hubo un momento que me sentí El trato que me estaba sintiendo Era eso, eso es mi humano O una persona que está en el hospital Se tiene operado de, Del corazón Con neumonía y que te tengan alguna comida a las tres de la tarde fría y que te digan que mi hay postres ¿qué es lo que hay? si eso es de verdad esto es yo claro, pues, pues esto es de decidió, mira no yo esto tiene que ser lo que voy a escribir detalladamente como lo he vivido y mm -hmm. he buscado ayuda para poder publicar ...pero antes publicarlo... ...se le daba al director... ...y no toma... ...y le han resuelto... Ver? ...y le han re, ...cuando el director le dio a usted... ...le han resuelto las deficiencias... ...que usted eh, denuncia... ...porque por ejemplo... ...el timbre para llamar al enfermero... o ...la enfermera eh, eh, no funciona... El, ...no funcionan todavía... ...siguen sin funcionar... ...el timbre... ...siguen... Sí, eh, sí, ...ahí estuvieron... ...por aquí toqueciándolo... ...y se han quedado ...de que todo lo que pasa... ...de la luz del día... ...que seguirá este apago... ...¿qué te pasa?... ...¿qué te pasa?... ...¿ ...porque se quedaron a encendido de emergente. O sea que la luz, el testigo para avisar... ...está siempre encendida ahora. Vale. ¿Y, ¿Y la calefacción siguen sin ponérsela a usted... ...durante todo el día? Pues, pues, ayer te digo que ayer... ...la apagaron por la mañana, no sé de hora. <coughs> y, cuando eran las 6 de la tarde que sentí frío... ...toqué la placa y la placa estaba así. Por lo tanto, ahí habían apagado. ...bueno, si quería pasar, no lo sé... Vale. ...la cuestión vale. es que la saca hasta la fía... ...Francisco, eh, ¿qué espera usted... Ah, eh, ...después de... ...de esta denuncia que ha hecho pública... ...después de publicar este diario Queja... ...¿qué espera usted? Pues mira, yo la esperanza que tengo... ...la tengo mmm, muy baja... ...porque mientras que tiene la administración... ...o sea... ...la señora Mónica Otra... ...que que es responsable de la residencia... ...y de los residentes... ...no tome cartas en el asunto... ...las cosas van a seguir igual... ...las cosas van a seguir igual... ...bien pues esperemos... ...que su testimonio... ...sirva al menos para... Eh, ...sacudir esas conciencias de los representantes políticos... ...y agilicen los trámites... ...para rescindir el contrato... ...como piden ya partidos políticos... ...e incluso el sindicato comisiones obreras... ...y que el alcalde tras la conversación... ...que ha mantenido con usted... Pues esperemos eh, que también Porque este ven, ven, Venga la empresa que venga Mientras que no haya control Por parte de la administración Que es la responsable Las cosas no tienen arreglo Pues esperemos que inviertan más Muchísimas gracias Francisco Muñoz Y suerte Gracias, gracias a ti Gracias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 Este viernes a las 8 y media de la noche en el 101.4 Tele Elche en Radiomarca vive el partido en directo Sevilla-Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persionera, Massini Cars, Clínica oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Grupo Marcos, Salones Jackpot, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroque y la llave, Beeper.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 Pasan 24 minutos de las 10 de la mañana... ...y continuamos con más entrevistas... ...aquí en el programa La Glorieta... ...el último fin de semana lo hemos dicho... ...de este mes de febrero... ...vuelve al Centro Cultural del Escorchador... ...el Salón del Manga y de los Videojuegos... ...se trata de la segunda edición de el chego ...un evento creado el pasado año... ...a petición de los propios jóvenes de este municipio... ...el Salón va a disponer de distintas zonas... ...como la comercial, la artesanal, la gamer la del soft combat o la dedicada a talleres y conferencias para hablar de su programación y también de los ponentes que van a venir, además de primer nivel, contamos con uno de los participantes de este evento, él es, eh, ya ha estado aquí en varias ocasiones, él es David Bernat, informático, presidente de Game Elch y además youtuber. Muy buenos días David. Muy buenos días Rosmari y gracias por invitarme. Sí, porque me interesa muchísimo esto de la cultura alternativa, que son los videojuegos y el manga. Primero, Elche. Llega tarde el go el Elche Go a esta ciudad, porque esto es una petición de los jóvenes y solo estamos en la segunda edición. Sí, correcto. De, de hecho, salones del manga se llevan haciendo varios años, creo que siete ediciones en la IFA, pero lo que es en Elche, en la propia ciudad de Elche, salón del manga como tal no había hasta el año pasado nosotros sí que hicimos salón del videojuego llamado elche web desde 2012 hasta 2016 y, y al final se te, te, tuvimos que dejarlo de hacer por, por falta de, de tiempo principalmente y, y de apoyo de apoyo por parte de instituciones que no nos apoyaban más ni con difusión ni con, ni con medios tuvimos que dejar de hacerlo entonces ese hueco que quedó nosotros éramos solo videojuegos pero ese hueco lo han cubierto en con los eventos go con elche go ...y ya lo han ampliado, ya es manga, algo de videojuegos... ...ellos llaman también cultura alternativa... ...nosotros empezamos a cambiar a cambiarlo y a llamarlo ya cultura popular... Uh -huh. ...porque ya no es tan cultura alternativa, sino ya es popular... ...porque están muy asentados estos medios. Eso es lo que te iba a preguntar, los videojuegos, el manga, el anime... ...es eh, cultura, eh, ¿qué ha cambiado para para recuperar el prestigio que, que tienen?... Por, por la aceptación que ha cambiado porque antes pensábamos que era una adicción más que una cultura ahora qué es lo que ha cambiado la calidad la calidad eh, lo que se cuenta muchas veces muchas ocasiones cuentan historias como cualquier otro medio que puede ser la literatura el cine o incluso el teatro pues cuentan historias hay videojuegos de historias hay videojuegos de entretenimiento. Como todo, hay cine de entretenimiento, hay cine más profundo, más de autor. Pues en los videojuegos ocurre lo mismo. Es una expresión cultural y está madurando. Lo que ha cambiado es la madurez. Ya tiene más de 30 años el medio del videojuego y ese tiempo no lo, no lo tenía antes. ...y además tiene un museo... ...sí, <ríe> sí, parte, sí, sí, sí... ...la tecnología es tan vertiginosa... ...que 30 años ya estamos hablando de videojuegos antiguos... Claro. ...de historia... ...es que es la evolución es muy grande... ...la que hay tecnológicamente... ...y ha cambiado muchísimo desde los primeros que había... ...hasta la actualidad... ...en el museo que hay por ejemplo en IBI... ...nosotros uh -huh. hemos estado varias veces... ...hemos hecho varios eventos... ...y lo conocemos bien... ...y sabemos lo que se cuece... ...incluso han incorporado... ...videojuegos actuales en el museo... ...porque también es parte de, de la cultura. Pues David, en estos momentos... Eh, ...¿cuáles son las novedades de los videojuegos?... de ...el de calidad, el que transmite valores... <risa> ...no el que entretiene con violencia, sexo y demás. Hay, pues cada año hay muchísimas novedades... ...por ejemplo este mes... ...se lanza el nuevo exclusivo de Sony... ...para PlayStation, que es el Horizon Forbidden eh, West. Por cierto, la PlayStation, ¿por qué número va?... Por la 5 ya. La 5, ¿no? Por la 5 ya. ¿Y la Xbox? Xbox están ahora con su cuarto modelo, que se llaman uh -huh. Series, Series X, Series X y Series S, uh -huh. que está cogiendo auge. De hecho, Microsoft, eh, el mes pasado, adquirió una de las empresas más grandes, uh -huh. Activision Blizzard. Eh, con lo cual, ahora mismo, nombres que os sonarán mucho, como Call of Duty. Sí. Sí como Eso ya Wo aparece en el pasado el sí, Call sí, of sí. Duty. Pues Call of Duty está muy muy de actualidad, World of Warcraft, el WoW mm. y, y Candy Crush, el Candy Crush, Ahora sí. son propiedad de Microsoft. Eh y eh, va a preguntarte eh, la inteligencia artificial que está revolucionándolo todas las áreas mm. y la realidad virtual, cómo se está metiendo en la PlayStation 5 y en la Xbox 4. La inteligencia artificial con, con comportamientos de los personajes en los videojuegos. Sí que se nota que en estas máquinas más potentes que, sali que salieron eh, hace un año, el, uh -huh. en, hace, pues, en diciembre pues del otro del año pasado en 2020, con las máquinas más potentes, los jugadores enemigos o rivales son son de hecho más inteligentes y pueden hacer más cosas. Y la realidad virtual poco a poco se va metiendo, se, es como otra forma de jugar porque las experiencias son totalmente diferentes. Y en cuanto vosotros también eh, sufrís el de desabastecimiento del mercado de algunas materias primas, con esto de las criptomonedas y los minadores, que son aquellos que se dedican a descodificar y codificar esas monedas uh -huh. virtuales, eh, ¿qué, ¿cómo ha sobrevivido el videojuego a la falta de tarjetas gráficas en el mercado? Pues eh, le ha costado, le ha costado mucho. ¿Y cómo ha sido? ¿Qué consecuencias ha tenido? y ¿De qué estamos hablando de 2020, 2021? ¿Y cómo estamos ahora en el 2022? ¿Hay tarjetas gráficas para todos? No hay para todos. De hecho, no hay consolas para todos porque salieron en 2020 y eh, desde 2020 que salieron, eh, tiene que ser con reserva. No puedes ir a una tienda y comprarte la consola que tú quieres de nueva generación. No puedes. Tienes que reservarla y cuando haya disponibilidad, entonces te lo, te lo avisan y puedes comprarla. Eh, vaya, pues, pues así está el panorama Así sí, empieza sí, sí. el Elche Gou En el Elche Gou, ¿qué va a tener? Va a haber una zona de gamer, ¿no? Sí. Eh, esa zona de Habrá videoconsolas para todos los participantes Sí Pero hemos dicho que va a haber talleres y ponentes Ponentes, yo me he quedado un poco asombrada Porque vienen eh, actores de doblaje Sí Además, eh, eh, de voces No conozco a los personajes eh, Pero... Eh, son personajes, pues por ejemplo, Goku, ah, Naruto. Goku y Naruto, son, son dos de los... los mangas más conocidos de, de la historia. Naruto sí que me suena, pero Goku no. Goku de Dragon Ball, de Bola de Drac. Ah, dra claro, entonces son, fíjate, fíjate. Primera espada, sí, sí. O sea, esos son primer... Pablo Domínguez, que es el Goku, el sí. de Dragon Ball, y el de Naruto, Javier Balas. Sí, sí, sí. Vienen a vienen. ofrecer sus ponencias. Sí. Eh, estos son primeras espadas. También vienen otros youtubers uh -huh. con millones de seguidores. Sí. ¿Quiénes son los que van a venir? Por ejemplo, javier Olivares, que es la botella de Cándor, que ya estuvo el año pasado también. Y tiene un canal principalmente sobre DC, DC uh -huh. que es la editorial de Superman, Batman, sí. Wonder Woman. Ah, es especialista en, en ese tema. Y luego pues tenemos también... ¿Y no tenemos un ilicitano? pues ¿Valentín no. Álvarez? Ah, Valentín Álvarez, sí, lo que pasa es que ¿Quién como... ¿Quién es Valentín Álvarez? A, a Valentín no lo conozco mucho, ah. no, porque no, no lo sigo a todos. Ya. Pero es, inter es interesante un que van a hacer un cajut. ¿Eso qué es? Es que es una, una actividad, es, es más o menos reciente. Es como preguntas, como cuestionario, ¿vale? Se lanzan preguntas y los youtubers especializados en el tema tienen que contestar esas preguntas, como especie de trivial. Uh -huh. Pero preguntas de... de, de Relacionadas de con el tema Sí, en ese caso van a hacerlo de Dragon Ball En este caso ah, Dragon Ball uh -huh. ¿Y qué más hay en el, el Chego? ¿Vosotros cómo vais a participar? He Nosotros tendremos un podcast el domingo por la mañana uh -huh. Hablando de la actualidad del videojuego Comentaremos esto que hemos hablado de, de Microsoft de, la, de las compras de, de los estudios También comentaremos algo de los NFT Que están muy... ¿Qué son muy... los NFT? ¿Eh? Los NFT es una forma de, de sacarse dinero que han inventado alguien, no sabemos quién, que consiste en archivos eh, únicos, archivos digitales únicos que están certificados y que no se pueden duplicar. Para que se entienda fácil, si tú mandas una foto por WhatsApp, uh -huh. esa foto se puede reenviar uh -huh. y se crea una copia. Es la misma, pero se crea una copia del archivo, digamos. Uh -huh. Estos archivos son únicos, no se pueden copiar, están certificados ...y te permiten tener algo en exclusiva. Por ejemplo, obras de arte. Hay obras de arte que las las cortan en trocitos como si hicieras un puzle. Uh -huh. Imagínate la Yoconda, uh -huh. que lo recortan en puzle... Uh -huh. ...y tú quisieras tener una pieza de esa Yoconda. Tú pagarías miles de euros por tener una pieza de la, Yolo, de la Yoconda original en tu casa. Pues es lo mismo, pero en digital. Qué barbaridad. ¿Cómo cómo cómo inventamos el mundo con sí. la informática? Esto sí, es inventar sí, sí. el mundo. Esto es inventar. Y metáis igual que inventaron con las criptomonedas, pues serán inventados los NFTs. NFTs, o sea que volveremos a hablar de ello eh, eh a partir de ahora. Seguro. Y también hay un concurso de K-pop. La música K-pop es la que está vinculada al mundo de los videojuegos, del manga, anime y demás? Sí, muy muy a la cultura ¿Por de Todo en la K-pop, ¿Por, muy... por qué Corea. Porque Corea tiene una cultura muy fuerte, de no solo de manga y anime, sino de videojuegos. Es muy famoso los jugadores coreanos, que por ejemplo en StarCraft, en World of Warcraft, son muy buenos. En competiciones internacionales son muy buenos, ganan muchos torneos. Se ve que invierten muchas horas en jugar. y Entonces es un país que se ha reforzado mucho en esa cultura, en videojuegos, en manga, en anime. Y por eso eh, también tienen su música y se ha popularizado y a la gente le gusta. ¿Y qué es la exhibición de ninjutsu? De pues ¿Qué es eso? Eh, los ninjas. Ah. Los ninjas practican ninjutsu y es pues como una exhibición de artes marciales, pero con, orientado a ese arte, bueno, a ese arte, a ese arte marcial, que eh, no es como el karate que puede venir de hace muchos años, sino que lo inventaron después. ¿Y qué es el cosplay? El cosplay es una evolución de los disfraces, para que se entienda. Ah. Cosplay es un costum, costume, es un disfraz en inglés, costume, uh -huh. eh, play porque, porque lo haces tú. Es de jugadores. <ríe> o por, <risa> Jugadores, porque lo haces tú. Jugadores disfrazados, <risa> sí. o más bien, frikis disfrazados. No, ya no frikis, porque hay mucha mucha gente que, que se disfraza, ya no tiene por qué ser friki. Y a lo mejor disfraz puede sonar más corriente, ya yeah. para decir cosplay, es más trabajado. Se, ...se cosen ellos las prendas... ...se crean las armaduras... se ...incluso las armas... ...las hacen incluso con metales... ...es un arte también... ...se trabaja muchísimo... ...tiene tiene mucho trabajo... ...de hecho nosotros en el podcast... ...tenemos una compañera que es cosplayer también... Uh -huh. ...y tiene mucho trabajo... ...entonces depende de cómo elabores el traje... ...pues eh, te dan un premio otro... Pues, en, el, ...en el concurso... ...también te, también puedes interpretar al personaje uh -huh. que estás disfrutando... ...y puede ser de videojuegos, de anime, de manga... Y por qué incluye el llegó una exposición de Harry Potter. ¿Qué tiene que ver Harry Potter con el mundo con este mundo de los videojuegos? Escultura. Sí, es, si es una, un libro. Escultura, escultura popular también, es magia, eh, se bien. ha hecho se ha hecho muy popular entre la gente, muy conocido y claro, pues la gente a, a raíz de los libros y de las películas se han hecho muy fans, igual que podríamos decir Juego de Tronos. ...que también hay gente muy fan... ...pues Harry Potter ha tenido un peso... ...muy muy fuerte en la cultura... ...y la gente lo sigue muchísimo... ...claro, de ahí que el Juego de Tronos... ...muchos eh, hayan cogido... Eh, ...los nombres de los personajes... ...para los suyos propios ¿no?... ...para sí. rebautizarse en este mundo de... ...de los videojuegos... ¿vale? Uh -huh. ...David Bernat... ...¿qué más me queda por preguntarte del Salón de Manga?... ...¿qué más queda?... ...pues no sé si decirte... Ahora mismo que hay también otros podcasts, por ejemplo, que actúan el sábado y el, y el domingo uh -huh. por la tarde. Un podcast que se llama Thanos tenía razón. Thanos. Thanos, Thanos el de Mitología. Marvel. Mitología. Ah, claro, los Marvel uh, tiene que estar muy preferente. Marvel, Marvel y los claro, superhéroes tienen que estar también. Lógico, sí. Tienen que estar también. Y habrá tiendas, habrá zona de, de Merchant, por si... Merchant, Merchant, Merchandising... Uh -huh pues si la gente quiere comprar cosas porque siempre la gente que va a un salón cuando va a un salón de esto quiere comprar algo, o una camiseta, un llavero, una figura, cualquier cosa. Esto es el 26, 27, el fin de semana último en el Centro Cultural del Escorchador. Uh -huh. Y en Elche hay mucha afición, ¿no? Mucha. Mucha afición, más de la que pensamos. De hecho, es que eh, los que éramos niños consumiendo esto ahora somos adultos ...y ahora podemos consumir más, comprar más... ...y nuestros hijos empiezan a consumirlo también porque... los sobrinos uh -huh. o... ...como ya están más acostumbrados, ya está más normalizado... ...se empieza a consumir más. Y tú, David, creciste con este mundo... ...tienes ¿Mm? tres hijos, me sí, has dicho. Sí, Un papá, ¿cómo puede seguir consumiendo <risas> eh, videojuegos? Es muy difícil, es muy difícil compaginarlo... ...sobre todo cuando llega el fin de semana... ...quieres jugar un poco... ...y tus hijos también quieren jugar... ...y quieren jugar contigo... ...pero tú no puedes jugar a tus juegos con ellos... ...porque son pequeños... ...entonces tienes que jugar a otros juegos con ellos... ...hay muchos valores que se inculcan en los juegos... ...en los videojuegos... Sí. ...¿David? Sí, sí, sí... sí. de los pequeños... Eh, eh, ...¿cuál es eh, Peppa Pig?... Eh, ...¿hay videojuegos de Peppa Pig? hay ...hay videojuegos de Peppa Pig... ...precisamente ayer grabé un audio con mi hijo... ...hablando de ese juego que se lo ha terminado... ...él solo... ...tiene cuatro años y es un juego perfecto para su edad. Hay juegos hechos para los niños, ad, adaptados a su edad, que ellos los disfrutan y, claro, aporta valores, porque aporta valores como la amistad, valores. el respeto. Otra cosa son habilidades, pero valores los, los hay, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Amistad, respeto… Amistad, respeto, eh, perseverancia, trabajo duro, trabajo en equipo y luego, además, eh, lo que adquieren ellos habilidosamente. Sí, sincronización eh, todo, todo eso que le puede aportar agilidad de reflejos, etcétera. ¿Y cuál es y está ya limitado eh, o, ya tenéis la fórmula para que los hijos no no pasen en la raya de la adicción, de que no se no estén tantas horas frente a la videoconsola? Claro. Los míos todavía son pequeños, todavía no demandan tanto. Eh, y por ejemplo, en casa tienen eh, la norma de que se puede jugar en fin de semana o a lo mejor miércoles por la tarde, no hay colegio, pues pueden jugar un poquito, no pueden jugar todos los días y cuando, tiene, cuando quieren jugar, primero las tareas, siempre, las tareas que tengan que hacer ellos es lo primero y después en el tiempo de ocio puedes jugar a los muñecos, a los Playmobil, puedes jugar a los puzles o puedes jugar a videojuegos si te apetece. Pues en Elche está garantizado, yo creo que la continuidad del Elche Go, mm. espero que sea todo un éxito. David Mernat, gracias por abrirnos un poco las puertas de este mundo para entenderlo mejor. Muchas gracias a vosotros por invitarme. 101.4 TeleElche Radio Marca.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 Sigue, cada mañana, la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes, tele Radio Marca. Nos gusta Elche.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 Y escuchamos, después de, de hablar del mundo de los videojuegos, escuchamos al máximo representante de la música coreana de la K-Pop. <música> me on my phone, nice tea and I get my bing-bong huh. This is heavy, can't hit a baseball, I'm ready Love is honey, yeah, this beach chain like money huh. This is the overlaw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 La Glorieta Con Rosmar y Alonso 10 y 48 minutos de la mañana Y ya cerramos el programa Con la ronda de noticias eh, Con nosotros se encuentra Marga García Muy buenos días Marga Muy buenos días Ros Hoy hemos retrasado la ronda de noticias Y por tanto tenemos poco tiempo para darte Tienes en rueda de prensa Porque hay muchas previsiones Sí. Pero antes, tenemos ya los datos actualizados, se confirma, vamos para abajo. Sí, ya parece que hace ya unos días que llegamos a ese pico 4000 de y la pico. sexta ola, con cuatro mil y pico de incidencia, y ya va bajando poquito a poco. Actualmente está en 3.222, eso supone mil puntos menos que hace apenas una... Eh, una semana. así que No llega a la semana, la Sí, bueno, en la actualización la del pasado martes eran 4.200, pues mm. ahora 3.200, hay que mil puntos menos. En Por siete trabajo. días y, bueno, después de que se han registrado, 1.509 casos en los últimos cuatro días y tenemos que lamentar un fallecido en las últimas 24 horas en los hospitales. Pero, ¿menos ingresos en los hospitales? Eh, son 68 en total, 10 en la UCI y 58 en planta. Así que también, poquito a poco, uh -huh. se va reduciendo esa presión hospitalaria. Esa es la buena noticia, pero la mala es que ayer tuvimos dos fallecidos, tres fallecidos en el, falle sí. fallecidos en el en departamento total. del Vinalopo uh -huh. y hoy uno en el mismo departamento sí. en el Vinalopo, cuatro fallecidos en lo que llevamos de semana uh -huh. eso es lo peor de, de estas, esta sexta ola. Bien, la vacunación continúa en el pabellón del Toscar y las mascarillas tienen los días contados en los exteriores Sí, bueno, eh, ya no será obligatorio excepto, bueno, en grandes aglomeraciones bueno, cuando no se pueda respetar es distancia, pero si sí, ya parece que pasan a la historia, aunque luego, eso sí, según la comunidad autónoma, se mantienen o no esas restricciones, como por ejemplo la presentación del pasaporte COVID, que en la comunidad valenciana hasta marzo, de momento sí que habrá que presentarlo. Y tenemos la rueda de prensa del Partido Popular, esa a la que tienes que acudir tú. Bueno, 11. pues la rueda de prensa del Partido Popular hace unos minutillos, pero bueno, esperando ah. también esa ronda, bueno, luego escucharemos qué ha dicho el portavoz del Partido Popular sobre novedades respecto al BIC de Clarisas. Al Bien de Interés Cultural, esa declaración, ese expediente. Bien, esto es eh, la rueda de prensa que tenemos de la oposición, pero en el equipo de gobierno, ¿cuántas ruedas de prensa han convocado para hoy? Que son muchas, ¿no? Bueno, pues en primer lugar una para, bueno, a la presentación del concurso Fotoclod, ese uh -huh. concurso de fotografías en el club de Galvañi. Además el alcalde recibe al director general de Casa Mediterráneo. También habrá una rueda de prensa sobre vertidos incontrolados en el Candel. Además se presenta la campaña de San Valentín Igualitario y esta tarde el alcalde asiste junto al director general de Formación Profesional a la constitución del Consell Territorial de FP del Baix Vinalopó. Que se constituye aquí en Elche. Es. Bueno, pues esperemos que se cree, esperemos que funcione y que adapten realmente la formación profesional, todos los ciclos y grados superiores a las necesidades de los empresarios. Porque así funcionará la fp en este país y en este municipio. Marga, no hay tiempo para más. Eh, sé que hay eh, tenemos pendiente la reunión, la primera reunión de la ejecutiva de Alejandro Solé, que fue en Elche. Sí. Las declaraciones de Solé, pero todo eso nos lo cuentas a la una. Te cuento esto y bueno, pues eh, toda esa rueda de prensa Partido Popular vertidos en controlados esas últimas informaciones a partir de la una en nuestra web telehd.es y esta noche Salvador Campello puesto a las imágenes. Pues muchísimas gracias hasta Marga, luego, hasta luego, nosotros continuamos y lo hacemos ahora con eh, la crónica deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días, que el Elche Club de Fútbol está en el mejor momento de la temporada es indiscutible, un dato irrefutable viendo los números del último mes y medio, 2022 ha colocado al Elche en el liderato de una hipotética clasificación virtual. Desde que comenzó el año los blanquiverdes son los que más puntos han sumado, nadie le sigue la estela. 11 puntos de 15 posibles, merced a 3 victorias y 2 empates. Además el técnico Blanquiverde es un entrenador que ha hecho un equipo de autor reconocible desde el primer hasta el último minuto. Un equipo ambicioso desde la propia alineación que va por los partidos y que no se conforma con un solo gol en la victoria. Siempre busca el segundo y si es posible el tercero, como sucedió frente al Alavés. Esos números y esos guarismos dejan al Elche décimo cuarto a ocho puntos del descenso. La máxima diferencia desde que empezó el campeonato, pero... Todavía no se ha tocado techo. Francisco reconoce que todavía se puede mejorar. Yo entiendo que sí, entiendo que sí porque al final al final es nuestro objetivo y, y para eso trabajamos día a día. Eh, nos vamos a enfrentar a rivales muy difíciles como venimos haciendo en los últimos partidos, como Madrid, como Valen Barcelona, Valencia, semana que viene Sevilla. Por tanto necesitamos mejora para seguir compitiendo y, y seguir creyendo en lo que venimos haciendo. Eh, bueno, ya digo que estamos muy contentos por la dinámica del equipo, que es lo que nos hace sumar puntos para distanciarnos un poco de la zona que no queremos estar. Pero pero yo entiendo que podemos crecer. Hay gente que todavía no está participando, que tiene que sumar también y, y que están dispuestos a ello. Y, y bueno, yo creo que al final, eh, siendo como he dicho antes muy humilde, ojalá que podamos seguir creciendo por, por sumar puntos cuando antes. Para el partido frente al Sevilla, que será este viernes a las 9 de la noche en el Sánchez Pijuán, el técnico podría recuperar a Iván Marconi y también a Ezequiel Ponce, uno de los fichajes del mercado invernal que hoy será presentado tras el entrenamiento. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias y cerramos la ronda con la información del tiempo. El tiempo, en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp delche Elch. Muy buen día, el potente anticiclón sigue garantizando la estabilidad atmosférica, aunque para el fin de semana se esperan cambios. Hemos tenido una noche con cielos despejados, ausencia de viento y temperaturas bajas aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaelche hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 8 grados. En pedanías como Matola hemos alcanzado los 4 grados, 5 en Derramador, la Valla, Valverde, 6 en Maitino, 10 en Torrellano, 8 en El Altet, en Santa Pola, una mínima en torno a los 9 grados. Hoy tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con ambiente soleado, pero con ...algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo... ...el viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo... ...de componente este, viento que va a frenar el ascenso de las temperaturas... ...hoy se esperan aquí en la ciudad valores máximos en torno a los 16 grados... ...en buena parte del territorio rozaremos los 17, incluso en pedanías pegadas... ...al Parque Natural del Hondo alcanzaremos los 18 grados... ...mañana miércoles más de lo mismo, ambiente soleado con algún Intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo, viento flojo de componente este por la tarde, temperaturas máximas en torno a los 16 grados mínimas que durante esta próxima, ma próxima madrugada aquí en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 7 grados. El jueves seguirán llegando algunas nubes de tipo bajo, temperaturas en ligero ascenso, máximas en torno a los 17 grados. Y a partir del viernes y durante el fin de semana, nubosidad en aumento con tendencia a cielos nubosos, incluso no se descarta que se escape alguna gota y también bajarán las temperaturas en torno a los 14-15 grados.